o y e m e perro, la vecinita tiene hambre. Yo me t e n í podrido, b o l u o siempre da vuelta como el perro, vos.